Una de cada cinco personas en el mundo, una de cada cinco personas en el mundo, creen lo increíble, creen que la Tierra es plana. Igual es que su cerebro también lo es un poco, pero bueno... No, ajá, pero, ajá, ajá. oye, que 100.000 moscas van a la mierda. Bueno, Juanjo, la mierda existe, acaban de decir... Existe, lo los menos. terraplanistas <risas> acaban de decir que Australia no existe. Vamos, bueno, después esto, de, de, eh, tanta, de tanta vida. Esto lo, lo han ido difundiendo... Que cuando por... un avión va para allí nos engañan porque los pilotos están en la conspiración y nos llevan en realidad a un país de... Sudamérica. a ver yo, yo creo que aquí hay que tener mucho cuidado porque es cierto que hay mmm, gente hay gente que cree que realmente más o menos se plantea que puede ser, que la tierra puede ser plana y luego lo que hay realmente es muchísimo impostor que está aprovechando el tirón del tema de la tierra plana para que sus informaciones sean virales. Y no. eso está ocurriendo. Incluso también está creándose una especie de, vamos a decir así, de género literario o artístico, de la provocación que ha surgido en determinados foros universitarios, donde tratan de ver... es un ejercicio simplemente de lúdico, de distracción, de a ver a quién se le ocurre la barbaridad más grande y cómo la puede colocar en Internet. Uh -huh. Incluso para tratar de justificar lo injustificable, es decir, si realmente consideramos que Australia no existe... Que, ¿Cómo podríamos explicar todo el volumen de información que hay de, de, de su existencia? Entonces, Atención, ahí es como... te, te voy a Vamos cortar Juanjo es que no Sánchez Toro y no te voy a cortar informados. también Josep Benquejarro. En las 3 y 8 minutos Rafa Nadal acaba de convertirse por decimonovena vez en ganador de Gran Slam, por cuarta vez en ganador del US Open. Ya es el segundo mejor tenista de la historia. Rafa Nadal, el español, el auténtico extraterrestre, acaba de ganar su decimonoveno noveno, Gran Slam a Dani Mendereff. Acaba de ganar dos y tres y ocho minutos. Acaba de ganar Rafa Nadal el US Open. Wow. Mal que no es el de Australia. Sí, no sí, sí. El claro, claro. ¿Ahora qué hacemos con los de Australia? Claro, no no, claro, claro. Bueno, lo, lo que decía así muy rápido, ¿no? Eh, que, que realmente está ocurriendo también que existen como estos foros donde se están lanzando desafíos para ver a quién se le ocurre cómo justificar lo injustificable, ¿no? Uh -huh. Como un acto simplemente recreativo. Y entonces por eso digo que hay que distinguir lo que realmente puedan ser creyentes más o menos convencidos de que esto pueda ser cierto, de que estemos ante una conspiración, de simplemente estos ejercicios lúdicos que, que no van a ninguna parte, pero que... Eh, Tienen hueco en, en, en, en los medios de comunicación, ¿no? no, no, no de pero de no, es que además no. es una política de pues eso, de hacer lo que tú comentas una noticia viral, sea como sea da igual ya lo que bueno, contes es que lo que lo que nosotros nos gusta ver un poco cuando nosotros estamos en, en internet es ver gente que nos sorprenda con eso con creencias que no tienen nada que ver con nosotros Rafa Plaza es el enviado especial de Onda Cero en Estados Unidos ha sido testigo, testigo directo de ese triunfo de Rafa Nadal Rafa Plaza, muy buenas ¿qué tal? Buenas noches Décimo noveno triunfo en el Grand Slam, esperadísimo, deseadísimo, ese cuarto triunfo, ¿no?, en el US Open de Rafa Nadal. Bueno, sí, décimo noveno Gran Slam de Rafa, uno de Roger Federer, pero eso ahora mismo se queda atrás porque la final ha sido histórica, Rafa ganaba dos sets a cero y break en el tercero, bueno, se ha metido en el partido hasta el punto de que lo ha llevado al quinto set, y en el quinto set han luchado los dos cobras de partido, y al final Rafa gana su cuarto US Open, su décimo noveno Gran Slam, y Cierra un año en los torreros de Disneyland, auténticamente para enmarcar. Desde luego que esos últimos eh, juegos en el último set han sido espectaculares. eh ¿Se han visto algunos sí, de los momentos más intensos de la historia del tenis? Sí, espectacular. Lo, bueno, durante todo el partido del tercer ha sido un partido espectacular. La remontada de Medvedev y el quinto set ha habido entrecambios de un nivel altísimo, unos rallies espectaculares y, bueno, nada, vuelve a demostrar una granjera y una capacidad de supervivencia diferente a cualquier otro jugador que haya dado la historia del tenis y que tiene corazón, fe y garra que hay pocos tenis y, y se veía el sufrimiento, se veía el sufrimiento de las diferentes familias, como enfocaban perfectamente cuando iba ganando uno, cuando iba ganando otro, como lo estaban pasando de mal. sí, el equipo de Canadá lo ha pasado muy mal, porque estaba, el partido estaba controlado, lo tenía ganado, y bueno, eh, pues lo ha tenido perdido con todos y lo ha pasado francamente mal, pero bueno, ahora se abrazan todos, hay lágrimas ahí, hay brazos, hay abrazos, normal. Es un título muy importante para Nadal, que le coloca a uno de Federer, a uno de, del récord histórico del suizo, y, y bueno, eh, una jornada importante para él. A uno de convertirse en el tenista más importante, más laureado de todos los tiempos. Honda Cero, os lo ha contado. Honda Cero con el Rafa Plaza, enviado especial en Estados Unidos. Nos ha contado tres y ocho minutos. El triunfo, el decimonoveno triunfo en el Gran Slam de Rafa Nadal. Rafa Plaza, muchas gracias. Gracias a vosotros. Chao. Yo leía a propósito de esto de la Tierra Plana un mensaje en coña ¿eh? de en Twitter de un perfil que se llama divina pastora y dice que por... eh, era buenísimo era buenísimo porque decía el efecto climático el efecto el cambio climático no existe es que la tierra es plana y como la tierra es plana se están quemando muchas almas en el infierno y entonces es consecuencia del efecto sarcédio pero mira incluso ese, ese perfil que todo el mundo sabe que es de coña sí, sí sin sí. embargo hay muchos que se lo toman en serio sí. que realmente piensan que detrás hay un creyente hay un beato que, que realmente tiene esas creencias, ¿no? Por eso digo que, que en internet estamos ya en la ceremonia de la confusión, ¿no? Y ahora, por ejemplo, lo comentábamos antes de entrar, el caso de este equipo de, de fútbol español que está en tercera, ¿no? Josep también lo conoce mejor es que verdad, yo, Es verdad, es verdad. Sí, que, que, ¿no? ¿no? que son terraplanistas y que están consiguiendo lo que no consigue ningún otro club de, de tercera, que es salir en los grandes medios. Yo los he visto en televisión, claro. en canales nacionales, les han hecho entrevistas en programas también deportivos de, de radios nacionales y, y tienen una promoción que él puede estar más o menos convencido no, pero de, Desde luego le está funcionando para el equipo como no le funcionan otros eh, equipos de fútbol que no tienen a lo mejor ni siquiera tanto tienen mejor equipo ¿no? Eh, deportivamente uh -huh. hablando que ellos. Y que le han dedicado incluso una camiseta a, a Pedro Duque, que recordáis. Sí, la le tiró de las de la conspiración, a, claro. Al famoso youtuber con sí. el que sostuvo <coughs> cierta polémica. Y este equipo, como decía Juanjo, eh, que se llama <ríe> Flat Hair. Fútbol Club. Estoy, es que es, es Mucañí. ¿eh? Tierra plana. Fútbol Club que es de Moscú. Sí, y, y se venden como en su página web. ¿eh? Somos un club de fútbol profesional que juega el campeonato de liga, de eh, y que nace para unir las voces de millones de terraplanistas y de todas aquellas personas. Que buscan respuestas. Anda, ahora vas y lo. Eh, Juajo, ¿y ¿eh, por qué gente preparada, gente culta? El jefe en España de los terraplanistas es un abogado. Eh, joven, pero tiene una formación, ¿por qué gente preparada cree esta auténtica tontería? A ver, yo, yo hay un documental muy bueno en Netflix, no sé si estará en alguna otra plataforma que se llama Si La Tierra Plana, y está muy bien porque lo que hacen es simplemente desde la perspectiva de los creyentes y, de, y del fundador del movimiento moderno de Tierra Plana en Estados Unidos eh, por qué él llega a esas conclusiones y sobre todo lo que ellos muchos de ellos lo que tienen es una sensación de que en el mundo están como descolocados, de que realmente la ciencia lo que te está diciendo es que los sentidos no se engañan, que de que tienes que confiar en otras instituciones para que te digan cómo es el mundo y cuando vas a mirar esas otras instituciones pues te das cuenta que en principio también te engañan. No te puedes fiar del gobierno, no te puedes fiar por lo tanto de las eh, agencias que están asociadas al gobierno y como hay, se ha roto ese vínculo, esa desconfianza, solamente te puedes fiar de ti mismo. Entonces ellos lo que están reivindicando, todos estos movimientos de tierra plana es, no te fíes de los datos, no creas en las matemáticas, vuelve a confiar en ti mismo, vuelve a confiar en tu percepción y experimenta por ti mismo mismo las cosas. Claro, eso te está reconciliando con el mundo, te vuelve a unir un poco con el mundo, uh -huh. que yo digo que la ciencia te está diciendo que no puedes creer en lo subjetivo, que el lo único que vale en lo objetivo, y te está diluyendo como sujeto. Pues realmente en ese sentido funciona casi como una corriente espiritual. Decía al ¿no? comienzo que una de cada cinco personas creen que la Tierra es plana. Estamos en esta tertulia cinco personas. Eh, ¿quién, eh, ¿Quién es el que cree? ¿Manuel? Manuel, Manuel. Eh. Sí, sí, perdón. Ese término del efecto Sartén me parece un argumento de peso. Es buenísimo, ¿eh? Es buenísimo. Es un argumento de peso. Además, mira, si por eso la Amazonía pasa lo que pasa. Pero con respecto claro. a Australia, hay una, una cuestión interesante que nosotros en el, en el libro que hicimos de OPART lo comentábamos, porque la creencia en los extraterrestres es más antigua de, que, que el año 1947, ¿no? La, el hecho de que Australia cuando se descubre, que se descubre tardíamente y sobre todo se explora tardíamente, creo que a partir del siglo 16 o por ahí es cuando se empiezan a. ...instalar las primeras colonias... ...claro, sorprendió mucho el ecosistema... ...sorprendió mucho cómo era la vegetación... ...cómo era la, la fauna, la flora... ...porque era muy distinto de, del resto de continentes... ...y que además ya se habían familiarizado... Eh, ...los occidentales se habían familiarizado... ...en las exploraciones con el resto de los continentes... ...entonces una de las teorías... ...que se, hay algunos investigadores de la época... ...que empezaron a divulgar... ...es que eh, Australia había venido del espacio... ...había venido de una erupción volcánica... ...en algún otro planeta y con los seres con las que ya se creía la pluralidad del mundo, se creía que podía haber vida, o se sospechaba que podría haber vida, eh, o se conjeturaba que podía haber vida en otros planetas, pues pensaban que de una erupción volcánica eh, se desplazó todo ese continente, toda esa masa de tierra, con los habitantes, con los seres que había en ella, y cayó al mar y se quedó ahí flotando. Era la única manera que tenían de explicar Porque al, un poco eso... ¿Cómo explicas al canguro? No, si es no? que no tenían la, la teoría de la evolución, todavía no existía. Entonces, claro, ellos veían una extrañeza, no era compatible eh, la vida que había ahí con el entorno, y dijeron, pues esto tiene que venir esta de la explicación. De la... Tiene que venir de la bueno, situación. esta semana vamos a salir de dudas, porque un conductor de limusinas de Norteamérica, Matt My Hooks, ha anunciado que ha construido un cohete a base de un motor de vapor de agua que va a subir hasta 1.500 metros de altura para demostrar que la Tierra es plana O para pegarse una castaña. Sí, un interno. tortazo tremendo. Y, y luego también en estos mismos días eh, van a ir no sé cuántos millones de personas a invadir el Área 51. El mundo se está volviendo loco, ¿eh? No tiene mucho tiempo, Libre. Sí. <risa> el, el efecto Satan que está calentando algunas cabezas. <risa> Hasta que los bulos del misterio con Manuel Carvellal, con Juan José Chetorón, con Joseph Gijarro. Gracias. La Gracias. Más. Ha sido un placer. Hasta la próxima.